Tenemos la posibilidad, creo que de hecho está yendo para allá y le agradecemos por estos minutitos a Mirta Curruinca para hablar con nosotros, madre de Lautaro、eh, González Curruinca, que、eh, fue uno de los que fue perseguido, testigo del momento, se acuerdan todo lo que pasó、eh, y que se está dando ahora en pleno juicio. Mirta, ¿qué tal? Te saludamos desde acá, desde v i e t n a desde Radio Encuentro, estamos Sofía y Walter, buen día. m a r i Mari Compuché, m a r i Mari l a m i e r m a r i Mari Compañero. Eh, sí, viajamos desde el territorio para acompañar a mi hijo、eh, en, este, en, en esta etapa ¿no? Del, de todo lo que ha pasado. ¿Cómo, cómo vivís esta jornada, Mirta? ¿Qué, ¿Qué sensaciones te ocurren, te pasan?、Eh, saber que ahí se va a recrear ese momento tremendo para todos, todas en, en esta historia, para aquellos que somos de, de, de acá de, de, de la zona y que, que vivimos con mucho dolor todo esto. Y es como volver al momento, ¿no? Eh, eh, incluso, eh, bueno, vinimos a acompañar a,、eh, precisamente a mi hijo en, este, en, estos, en estas últimas etapas. Como todos saben, él estuvo cinco años clandestino por no querer aceptar la, la, la versión de la burri, que fue un enfrentamiento, él siempre. Eh, eh, luchó y, y no se presentó cuando pidieron el pedido de captura. Bueno, pasaron muchas cosas. Cinco años estuvo así clandestino por no aceptar la versión de la b u r b i principalmente porque él sabía lo que había pasado allá arriba y todo lo que pasó. n o、eh, Bueno, le tocó a él pasar muchas etapas de, de, de soledad, de mucha. De muchas situaciones, lo que, lo que le, le toca pasar a un clandestino, que también l e ayudó a crecer mucho.、Eh, Estas, bueno, son las últimas etapas de, de, para cerrar un ciclo, digo yo, para poder salir adelante también. La, la posición que tomó mi hijo y todo lo que se logró, que logró su libertad después de cinco años, también es un logro, no solamente familiar, no solamente como militante mapuche, él, sino. Como es muy importante también para el, para, el, para, el sí, para el pueblo mapuche, la posición y que él logró su libertad sin entregarse, sin aceptar la, la versión del enfrentamiento. Así que eso, mayormente, como familia y como comunidad, como los de los curraches,、eh, nos, no, nos no ha dado aliento, ¿no?、Eh, que se puede, e c o m o en esto?、Eh, Eh, poder eh, plantear nuestro pensamiento como, como mapuche, ¿no? Y、uh -huh. la fortaleza principalmente de él fue la familia, la espiritualidad mapuche y, bueno, los, las compañeras, los compañeros, los buenéis, los lamienes que nos acompañaron en su momento, ¿no?、Uh -huh. Mucha gente nos ayudó、eh, en este proceso de su clandestinidad. Entonces, estas son las últimas etapas para cerrar un ciclo.、Eh, realmente fue muy doloroso porque. Conllevó muchas cosas、eh, la clandestinidad de él, de poder、eh, tener su posición política, su posición como persona. Pero bueno, acá estamos acompañándolo y bueno,、eh, va a ser eh, duro eh, para él igual, más allá que él siempre se hace el fuerte,、eh, vivir todos esos momentos, ¿no? Y ojalá que, que más haya, que nosotros no esperamos nada de la justicia, como él dijo. Yo no vine a pedir justicia, ni estoy acá para, la, para que la justicia winca, o el, como decimos, el,、eh, los jueces corruptos o el sistema judicial,、eh, haya justicia para el d a b i e n sino que él fue solamente para que el padre sepa cómo fueron sus últimos momentos de su hijo. Entonces, principalmente、uh -huh. eso, ¿no? Nosotros no creemos en la justicia, en esa misma justicia que él tuvo que estar clandestino cinco años, que mató a Rafa. Que hay tantos procesos n o de, de persecución en el mismo sistema judicial. Está convocada para las once de la mañana, ¿no? ¿Es ¿Ese s el e horario en el cual se va a hacer esa recorrida por el lugar donde asesinaron a Rafita? Sí,、eh, nosotros principalmente n o podemos subir hasta la zona. Creo que van a. Lo que tengo entendido, porque mucho no hemos podido eh, conversar. Eh, él se iba a juntar un rato más con los abogados. Claro. Y creo, nosotros principalmente nos quedamos abajo,、eh, yo y mi hija que lo vinimos a acompañar, y bueno, algo, los lamienes también de la comunidad nos vamos a quedar abajo. Y creo que suben los testigos, los jueces, creo que algunos periodistas también.、Uh -huh. Pero bueno, eh, bien... Eh, siempre toca, ¿no? Toca recordar esos momentos,、eh, esos momentos que pasó.、Eh, En, queda en la memoria y en esta situación vuelve toda esa desesperación, todo eso lo que uno vivió como madre, sabiendo que su hijo estaba allá arriba en la cordillera, que, que había llegado buscando a la Gwen y que tuvo que acompañar y estar ¿no? n o en todo lo que pasó en el desalojo, después lo que pasó con Rafa. Pero bueno, son. Lo que uno asume, ¿no? El compromiso, la convicción que uno tiene y lo que uno asume. Cuando uno se, se、eh, auto reconoce mapuche, se empieza en, en este camino y en este camino de, de construcción, ¿no? Porque estamos reconstruyéndonos después de genocidio, después de tanta persecución, que igualmente no ha cambiado nada, ¿no? No ha cambiado nada porque.、Uh -huh. eh, Eh, ha, siguen pasando las mismas cosas con diferentes cosas,、eh, pero no、eh, siempre, como que la vemos como pueblo originario, no solamente nosotros como Mapuche, sino s el pueblo originario siempre ha tenido que luchar y no han cambiado mucho las cosas.、Uh -huh. eh, no sé si lo pudiste ver hace un rato, o anoche o cuando a Lautaro, cómo lo viste, cómo lo sentiste, si nos querés compartir eso, este, Mirta. Él estaba tranquilo, él está pasando al,、eh, pasó una etapa justo en los últimos meses de, de su clandestinidad, estuvo enfermo, tuvimos que viajar a pedir la u e n d y de Machi.、Eh, y bueno, es、eh, como que recién le está cayendo la ficha de todo lo que le ha tocado vivir como persona, principalmente como persona y tantas cosas que en esta clandestinidad, tantas pérdidas que tuvo. Así que principalmente nosotros le, lo estamos acompañando y no lo dejamos solo por eso, porque ha pasado etapas difíciles. Claro. Y lo que yo lo vi tranquilo,、eh, principalmente, bueno, comentaba en otro programa,、uh -huh. eh, el, cuando, estuvi, cuando fuimos al juicio, de, cuando él tuvo que testificar,、sí. que principalmente cuando logró su libertad, lo primero o que fue l que hizo fue poder ir a ver a su abuela. Eh, no está bien de salud,、eh, tiene muchas ganas de, de seguir en, en esta lucha, igual tiene ganas de, de empezar a estudiar. Él tiene primaria y secundaria t e r m i n a d、uh、a -huh. y está la posibilidad de ver si podía seguir estudiando. Y bueno, quería ver si le daba la cabeza para poder、eh, uh -huh. eh, eh, empezar a estudiar para abogacía. Mira vos. Así que, que, porque él lee mucho, tiene mucha formación, tiene muchos libros. Y bueno, hace tiempo que le estaban dando material para que lea sobre derechos de i n d í g e n a derechos y todo eso. y Así que bueno, tiene ganas de, de seguir adelante, adelante aportándonos、uh -huh. eh, en esta lucha que es tan grande para nosotros y tan desigual también. Porque claro, bueno, claro. a él le ha tocado la persecución、eh, y le ha tocado prepararse mentalmente, formarse políticamente, formarse también. También comentaba que、claro. también en este último año también perdimos a mi papá, que también era un el rol importante. Fue mi papá de nuestra autorreconstrucción y nuestro autorreconocimiento como mapuche, y bueno, también fue una pérdida que también está superando él. Así que. Igual está cantando canciones como ese, fue su. Eso, como, su eso tabla lo vi. Tierra.、Eh. Eso lo vi y lo hace muy bien, ¿eh? Este, me, me gustó、sí. eso. Me han llegado unos videitos que, que se han este, dado a conocer de, de su etapa de música.、Le、digo, qué bien debe ser, porque viste que siempre se habla que la música sana. Y debe ser lindo poder ver a Lautaro ahí. Y、este. bueno, la,、eh, la guitarra esa,、eh, empezó él no sabía tocar la guitarra y empezó hace un año.、Eh, mi papá, cuando él estaba clandestino. Pudo, antes que falleciera, logró unos meses antes verlo, llegar a donde él estaba, lo, se juntaron,、eh, se sacaron una última foto y mi papá le regaló una guitarra y le dijo: Bueno, te traje este regalo ese, ven, para tus noches de soledad en clandestinidad, le dijo.、Mirá. Y él lo、no、sabía tocar la guitarra y hace un año empezó y bueno, ahora ya hasta canta, así que bueno,、sí. eso fue como también su. Como para poder、eh, salir adelante también en esta etapa difícil, porque como le digo, fueron muchas etapas de muchas cosas: la pérdida de mi papá, la enfermedad de mi mamá, estar,、eh, de ahí, no poder estar con nosotros, tantas cosas que se pierden cuando uno asume. Pero bueno, logró por lo menos salir de esa etapa, logró su libertad sin cambiar su, posi su posición, su, su pensamiento. Uh -huh. Y bueno, ahora queda esta última etapa de, para poder seguir adelante. Y bueno, acá estamos acompañándolo, dándole n el bueno, dejándolo solo. Y bueno, ahí, en este crecimiento, ¿no? Y bueno, tiene ganas de seguir adelante. Bueno, está esta etapa de, de cantar, que también fue parte de. para, como usted dice, para sanar.、Uh -huh. Mirta, lo, lo último, y agradeciéndote el tiempo, este. Eh, ¿Pudiste vos conocer a Rafa? ¿Tenés、eh, imagen de él? ¿algo? ¿Te a c o r d á s de algo de él o no? A él yo lo conocí, compartimos una ceremonia en la, en, con la Machi. Antes que ellos estén en el territorio,、eh, también participamos en, en, en una ceremonia en Dije Misionera, donde ella vivía antes、uh -huh. que, que haga la recuperación. Ajá.、Uh -huh. Pero no conversé con él,、eh, nada,、Ajá. compartimos ese, esa, ese espacio en una ceremonia, pero después no. n o no, no, tuve la posibilidad. Sí conocí a los padres,、eh, que、Ajá. también el, amien, el amiencito estaba en este proceso de autorreconocimiento, de, de salir de todo lo que nos han dejado, el tema de, de la colonización, del, de todo lo que se llevó, ¿no? Que, mucho, que es eh, eh, un. Es algo que le está pasando hoy a los jóvenes que están en este despertar, en este autorreconocimiento que han nacido en las ciudades. Nosotros también somos una familia que nos autorreconocimos principalmente yo de grande, mis hijos de, de adolescentes. Y estamos en este proceso de autorreconocimiento y reconstrucción del de pueblo, ¿no? del despertar de este, de, de, en esta generación.、Uh -huh. Y bueno,、eh, no solamente Rafa, sino muchos chicos jóvenes están en este despertar. Y, y principalmente están queriendo salir de todo lo que le ha tocado vivir n o en las ciudades,、uh -huh. como tanta contaminación n o de tantas cosas. Y bueno, él también siempre cuenta en eso: n o la familia, la, bueno, la, la, la prima, la, la tía, de que él quería cambiar su vida porque. Eh, no, fue, no fue fácil su vida, n o como de mucha gente mapuche que ha crecido en las periferias de las ciudades. Ni h a b l Bueno, eso es.、Sí. Mirta, bueno, gracias por estos minutos.、Eh, sabíamos que y a、eh, después, una vez que van para allá, es difícil la cuestión de la señal y queríamos tener、sí. este contacto para contar acá en v i e t m a en la comarca, a través de nuestro canal de, de televisión y nuestra radio, lo que hoy se va a dar en esto que es el proceso judicial de cara a aquello que pasó aquel 25 de noviembre de 2017, que nos dolió y nos sigue doliendo y nos va a doler siempre en aquel momento en el cual se hizo esa cacería para, con el pueblo、sí. nació mapuche.、Eh, gracias por estos minutos,、gracias. Mirta. Abrazo grande y gracias, quedamos、fe. en contacto. c a dele, dele, Dele, Dele, muchas gracias y bueno, un saludo a toda la gente por allá y Peuca a l l que estén bien. Peuca a l l abrazo grande. Mirta Curruinca hablando con nosotros, a m a